¿Mierda? Bien, ¿verdad? Eh, Bien, ¿a quién se produjo la gente? De Maika, bueno. hola, hola, hola, hola, hola. ¿Dónde se produjo la gente? la gente? Hola, ¿a quién la gente? ¿Dónde se produjo? A la sátencia. ¿Y la noche usted hablando de la comunidad? Eh. Oñez. Buna, ondia zinduazen kotxaldera Eta... Gira, nago dio, nago entetxe Eta, guztuan uh, orduan, ba... Ba... Dore ziren Entozes... Llegaren? Lago, egunos patro ziren bueno, 4.54 Eskatu ziren... Eh... Mm -hmm. eh hartasunagidea ere eran kontrola polizia edo edo Bueno, por paso, no hay esta bueno, me hacen asistir en mi bemochita, que está actual. Pues eso, no lo sé. Pues Eh... Se produjo la detención y le... y empezaron a, a mirar lo que tenían. Bueno, la ya... repillaron de estas dedas. ¡Ay! Que, es, eh, que les pidieron que se fueran al otro lado de la carretera. ¿Les montaron en algún coche para que metieran? Bueno, es aquí un eh, coche transarceco. Mi coche va a pensar que me metieran. No, que, eh, que le dijeron que se metiera en un coche. Que a él le metieron, bueno, que se metió en un patrón. ¿No <coughs> La no, Guardia Civil de Isançon, Joshua... La Guardia Civil de Isançon, Joshua... Se metieron en un patrón eh, con cuatro guardias civiles. Dos delante, dos detrás y el detrás en el medio. donde fueron una vez que se montaron en el coche? ¿El Bueno, Juan asistió de golpear. ¿Hortados querían? ¿Os montan? ¿Momento hartando? Bueno, ya, ya rayan, va, vale, enseguida. ¿Hortados está enseguida? Sí, que vale. nada más enseguida. Eh, Montar, que empezaron ¿Antes ya... ¿Antes de arrancar el vehículo? No. Yo creo que, bueno, ya cuando estábamos montados, algunos. Va, ya... ¿Pero qué tardaría desde que montaron el coche está el primer golpe? ¿Un minuto, dos minutos? ¿No? 10 sí, minutos menos, bueno, plenos. Un poco tiempo menos de 10 minutos. Sí, o menos de 5 minutos, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Sí. Arrancatueta seguida ya, no anda la atención a la cochea. Arrancatueta seguida, seguida, ganan, ganan, ganan, ganan, ganan, ganan, ganan. Seguida, un coche que hicieron así, si, la tarea se hicieron, o ahorran, la atención a la atención, la arteria ¿Puedes jugar aquí? ¿Puedes jugar aquí? Que eh, en el coche que estaba en, en, o sea, en, en, en, en, bajada. en bajada, sí, entonces que empezaron a bajar y que enseguida le empezaron a dar eh, tortazos con, con, con, con, la, con, la, sí, con la cara y con, y, y, y con, y con, y con el pinetazo. Oh, eh, o sea, ¿sú que es antes o un recuad? O un recuad, Sí, que uno de los guardias civiles de adelante... Eh, fue el que le dio, ¿no? Sí. Pues nosotros también le y, y el también, pero el tema se va en el llamanco. ¿El, el, de la, el de copiloto? Sí. Eh, cuando se montaron en el coche, ¿había alguien cercano? ¿Algún vehículo particular que no fuera de Guardia Civil? ¿Había algún testigo? Sí. ¿Esto qué ocurrió? ¿En la carretera sí, en una no, carrera? No, en un barrio de, de agasaje. Bien. Eh, eh, ¿Había uno presente cuando ocurrieron los hechos? Algún... Pues sí había alguien, pero no me di cuenta. Si había alguien más que lo viera todo. El momento de la detención. Pero el momento donde se produjo la detención. ¿En una carretera o, o dentro de un dragón? Dentro de un dragón. Eh, al lado de una escuela. A la de una escuela. Pues eh, en un barrio, no sé cómo se llamaría. El barrio... ¿Hay viviendas cerca? Sí, sí. ¿Hay una escuela? ¿Una escuela? ¿Y, y, y la, la escuela, escuela sabe el nombre? Pues no, es justo cuando hay textilidad... O sea, de... que por dentro del casco urbano. Sí, cuando se termina ya justo ahí. bien de no. ahí se... Fue dando la carretera a la dirección un, al barrio de Udala. Udala, Udala es un barrio. Es un barrio, barrio, sí, sí. Es un barrio o sea, está ahí, pues justo en en el término municipal cuando se coge ahí, bueno, un la hay, es hay que, una escuela pública, no ah, sé cómo se llama. Que el momento de la detención se que se produjo en Arrasate, junto a una escuela y unas viviendas a la salida hacia Feudala, ¿no? Vale. Eh, eh, ¿Has dicho que, que crees que había alguien por allí o no sabes? O... Sí, o sea, me gusta y en día va a ser jodada, pues, Cree que había gente que porque había casas y además que la gente estaba yendo y viniendo pero nada más montar en el coche dice que en menos de cinco minutos ya le empezaron a agredir había arrancado ya el vehículo sí. vale, vale. había arrancado el vehículo vale, pero muy poco tiempo sí ha dicho menos recomendando en zakit izango zen amasaten berdan edo aterata. Que no sabe si se empezaron las agresiones al salir, o sea, en la en rasate, o ya está, habiendo salido de la Vaya seguida. Vaya seguida ¿no? De una vez que saqué estaba que se puso el coche en marcha, dónde fueron? ¿Dónde le llevaron? Bueno, vamos, vuelto, luego pues pero en marcha. En marcha. Sí, sí cortes, gritos y... ¿qué ¿Sí? necesitas? Bueno. Pues, bueno, luego... Eh, pues me, eh, me hicimos por un camino que yo tampoco vi, pero pues me, me dijeron que, que me iban a, a llevar al río estaba bueno, en el coche. ¿En el río? No, no, era, pues, sería un puerto, así, un camino de, iba, pues, estaría cerca también de Arrasate. Y ¿Cerca? Sí, cerca de ese camino, de la, de la carretera Cajamos. Estaba también ahí en vivo, adelante. ¿Espera lo que tiene? En otra, en otro. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Pero no te doy. Bueno, yo yo Bueno, eh, perdón. A ver, que le llevaron a, una, a un camino, bueno, se era, era, un, era un camino también. No, no, sí, no era un cuadrado sí. Era como un puerto, por ejemplo, 9 € más acá, dos. No o se queda cerca. El... Hay un... un río, ¿no? Y al fondo del camino había un río. Le iba acá. Al fondo de camión, te voy a decir, era como un eh, um, amigdegui, donde estaba la maña, mi diría, no lo hablaba. Eh, no, es eh, como un recipicio. Э no un era recibido, un recipicio, tampoco, pero bueno, sí. estaba subiendo la carretera y había un, era un bosque de pinos sí. y abajo estaba el río, muy chulo. Sí, sí, pues carretera. eso, como eh, un aveniente, ¿no? Y, y allí coincidió con, con la otra persona que iba, en ir al otro coche diferente. Sí. No había más Ahí coincidió con el otro detenido, ¿no? se sí, era el otro coche diferente. ¿Cómo se llama el otro detenido? Martín Sanzo, ¿no? ¿Y allí qué ocurrió? A ver, también siguieron a ver eso. Como he dicho, pues, se Y bueno, era una amenaza, golpeamos a matar... De todo. Todo continuo. Llegamos a matar... Eh... ¿Cómo le sí, pegaban? Sí. ¿Le pegaban con algo o cómo, cómo eran los normales? No, con, manos, manos, eh... con la mano abierta, pero también tuvimos. Pues, Nos mataran también, luego eso ocurría al salir. Venga, bueno, ahora que vamos a hacer una becautina. a... Ver, ¿Te vamos a llevar aquí o vas a ver ahora dónde bueno, eran amenazas todo el rato? Entonces me llevaron eh, pues bajando por ese, por esa, digamos, ese bosque entre tres. Y bueno, eh, hay preguntas que me hacían. Ahora me acuerdo seguro, qué tipo de preguntas eran. Pero le, una vez que le llevaron a al un río, allí te bueno, ocurrió. Entonces ahí, Pero, pues me pegaron al río? Que le entre tres a un río, ah, ah, pendiente, pendiente abajo a un río. Entonces ahí, eh, pues se me encantaron entre dos, no, sobre todo a cerrarme puñetazos. ¿Su compañero también estaba allí? No, no. ¿Se había quedado arriba? ¿Al compañero se si lo habían...? ¿Me ¿no he contado lo hicieron los pocos compañeros? Sí. ¿sí? Al compañero se lo habían llevado antes abajo, le habían dicho que había una simulación de ejecución, porque había un disparo, y yo creo que, bueno, no sé más que lo que me dijeron, un disparo, y supuse que le habían hecho esa simulación, y se lo trajeron arriba es y me llegaron Espera. a mí. Perfecto. Las preguntas eran, pues, ¿con quién me había visto? ¿Con quién...? Eh? Bueno, pues... Eh, sí, no Era in interesante y no, al final no... Son muchas preguntas y que incesantes sí que ¿con quién había estado? ¿Con quién hubo una otra? Bueno, pues, había más. Sí. Pero vez que fueran al río... Bueno, entonces, al, al lado del río pues, salían las preguntas y me empezaron a pegarnos pues, en, en el vientre, las costillas en la cabeza... y bueno, fueron ya golpes duros. Y entonces, pues me dijeron que me iban a meter, bueno... que me iban y tenía la peor arriba con las manos explosadas, atrás. Y muy fuertes. Eso desde el principio, muy fuertes. Entonces, me metieron primero... Me ¿Qué momento hacía? Me estaba que no me acuerdo tampoco de todo, de lo que se acuerde. No sé, no sé, no... A ver si me llevaban las manos y se puso las almas. Es lo que digo sea, que no normal, se no, no se no... Sí, bueno, entonces me dijeron que me pusiera de las rodillas. bueno, las rodillas también me cagaron con un golpe y luego me metieron la cabeza, me rían. Bueno, cuando, no pues, cuando veían que ya estaba, me ponía listo, y eh, no podía más, pues me dejaban. Empezaban con las preguntas, amigatándome, disfrutándome. Luego me cogieron de otra forma, me cogieron. Sí. Primero fue... Pues, ¿A la orilla del río? Que en el río hasta río. que casi no podía más. Sí, luego... Pero, pero justo... Eh, cuando me puse... Me, o sea, puse de rodillas a la, a la orilla del río y en fin le he tirado la cabeza. Luego pero, ah, hubo otras dos o tres sesiones parecidas. Pero no era estimación, pero bueno, sí... No, oh, ah, bueno, luego me preguntaba, ¿qué tal andas de Almea? ¿Eres un nadador? Pues antes, me la ahí, también. Preguntas de ese tipo, ¿no? Vas a probar, no sé qué. Y luego, pues fue, pues, eh, ya en el río mismo, estaba en el río y igual, bueno, pues, eh, entre dos, pues me metían la cabeza en el agua. O sea, otra vez hasta que veían que, que, no, tenía, que no tenía respiración. Así unas dos veces, me parece. Y luego ya la última vez pues, allá me cogieron dos de los pies y otro, desde pues, arriba, me metía que trague agua, que trague agua y ahí trague agua estaba ya. Estoy ché, ché, ché. entiende? Sí. Bueno. Y luego entre dos te cogieron y te... Boca arriba, boca arriba, para que traje agua. ¿Las piernas hacia arriba? Yo estaba boca arriba, las piernas hacia arriba también, y el otro pues, me, metía, me metió en la cabeza. Entonces, me traje agua, me traje agua. Me traje con las piernas entonces, ¿no? Yo todo arriba... Sí. La... sí, sí. Las piernas arriba, ¿eh? Arriba. Sí. Y yo todo el rato decía que no, que no. Y justo en un momento dije que sí, sí, entonces me levantaron. Pero ya había trabajado agua y estaba, bueno, estaba totalmente... Entonces, eso fue en 3-3. No he descubierto ¿sí? Tres, tres, tres, tres, tres. Entonces, ya, pues, bueno, me sacaron de ahí, me hicieron pues, constante, la humillación, los insultos. Me llevaron hacia arriba y en el, y en el camino me dieron también unos golpes muy fuertes. Pues, las costillas por detrás, no sé si alguna con los puyos... En el camino vez? de vuelta a otro, al patrón. Cogimos otro camino. He hecho bien. Eh, le papes, eso, muy bajar, las de arriba, bajar de arriba a abajo, bajamos con eh, el, yendo, eh, el campo a través, luego ya subimos, había como un caminito que, que, que no subía al mismo punto, era un poquito más abajo, era un caminito, como un caminito de una pista pues, muy mala, eh, mm -hmm. pero es que subía hacia esto. Entonces, mí no hubo, antes me he dicho golpes, pues, En el, en el pecho también, o sea, en la mente bueno, hay hubo un momento en que me dieron entre dos o tres pues, golpes me pusieron la boca encima de, de la cabeza basándome y me dieron golpes sucesivos. Por fin. Van a ir con el, el tres o tres. Pa ahí es cuando llevamos a la cadena. Esto creo que lo veré toda por la mañana. Sí, sí. A pesar poco de la detención, eso puede dar poco de la detención. Y me dijeron, mira, estos son 20 minutos, tenemos 5 días. ¿Cómo tenemos 5 días? Tenemos 5 días y nosotros somos que menos 20 minutos. O sea, que eso, 20 minutos, no puede media hora. O sea, que tampoco puede ser justo el momento de la, de, de la detención. Detenerlo a la media hora, una hora, ya que lo que sería, pues no sé. Luego que ocurre? lo metieron en el coche, sí, y lo que fueron. Allí me en el coche y bueno, me, al principio no les pusieron nada en la cabeza, pero luego le pusieron eh una atadura en el y le poner poner eh en la cabeza unas piernas, pero que iban en el coche eh, con sin, o sea, con la cabeza gacha, sí, sí, pero era un patrón otro Llega sí, sí. el patro con la cabeza agachada entre las piernas. Eso es. Entonces, Pues bueno, ahí siguiendo todo el rato también. Bueno, los puertes igual no eran en la cabeza, en la cara y así. Después de los cachetes ¿eh? sí. y por bueno, persona no nada Y dónde le llevaron de de ningún lado. Siento en una guardería. Lo mandamos en otra puta y me llevaron dicho a Eso es de tener no más bueno, solo me parece que no obito ni le dice ahora que estuvo algún calabozo o dónde. Ahí Ahí van a llevar y detenido, que, que se lo llevaban al también a mí. Le metieron en un calabozo. ¿En el calabozo también le dieron algún tipo de agresión? ¿Le, le golpearon? Sí. También. ¿Cómo lo golpearon en el calabozo? me acabó, tú también, creo ¿no? que es con los puños bueno usted sentía dolor sí sí no podía no no podía, que no, no podía, no podía estar a ver me <risa> parecen <risa> las ahora <risa> Oye, eh, de pie no quería nada para ver y luego pues eh... Cuando ellos no estaban, me cansaba y bueno, me, había, era un calor, tenía un, bueno, una, una especie de cama, pero la cama era una altura así, con unas manitas. Me metieron, bueno, esta vez y, y si me cansaba, las flexiones, flexiones. la tenían a las flexiones. Y luego pues ahí también hubo... O sea, también bueno, entraban había... Yo no veía porque estaba con el antifaz, pero había dos o tres minutos el... O sea, le pusieron el antifaz dentro del, del coche y en el galavozo tampoco se lo quitaron. no me quitaron en ningún momento. No ah, y bueno, claro, pues yo estaba todo empapado. ¿Empapado de agua? Claro, no había metido el, eh, el que que, ¿Se acuerda qué ropa llevaba el domingo por la mañana? Sí, luego me la devolvieron. ¿Pero se acuerda qué ropa llevaba? Sí. ¿Es cierto que llevaba una camiseta? Dos. dos. ¿Y qué ocurrió, con él? qué ocurrió con esas camisetas? No o sea, ver, Yo me dije no a ver si las quería. Y ya, que pero la, ¿por qué se las quitaron? Las para camisetas. Para ponerse las unidas. ¿No? no, para ponerse. Perdona, ¿eh? ¿Es cierto que le quitaron una camiseta porque estaba empapada de sí. agua del río? Pues eso. Sí, sí dos camisetas. ¿Pero qué le quitaron? ¿Las dos por estar mojadas? Yo creo que sí. Bueno, bueno, me quitaron esas... Me, a ver, nos quitaron la ropa... Bueno, a mí me quitaron la ropa y me pusieron otra que estaba... Que no estaba... Eh, mojada. eso es. Y después nos opción de, de que nos la pusiéramos. Pero yo no quería ponerme las camisetas... A ver, aquí el forense, cuando le vio... Eh, el forense cuando le vio el el, el día 7is, ayer, cuando le... Sería... A ver, esto es el último. A usted le, le dio dos, dos chicas, dos médicos forenses Pues una de ellas dice, bueno, las dos dicen, que usted llevaba una camiseta pero que se la han retirado porque estaba mojada. A la vez se le en el río. ¿Es eso cierto? Sí. Que le quitaron las camisetas porque estaban mojadas por el río. Claro, ah, no, sí, sí. Es que bueno, lo entiendes. Sí, sí, sí, Gai, sí. es... lo no de suelta. Camiseta, costillas, sus dedes, no dentro de tela. A ver, que se le quita... Gai, no. ahora no la tiquis en Si sí, le quitaron las camisetas porque porque estaban Day. mojadas del río. A ya... ver, ellos nos quitaron las camisetas, nos quitaron la ropa, sí. o quitaron la ropa, no sé por qué le quitaron. No sé por qué. Estaban, estaban, a ver, la historia es que estaban mojadas. Pero no sé por qué, por qué me las quitaron, porque podían estar también con esas... También estar mojado, ¿no? Era una par parte... De... O sea, podía estar también. Ya. Yeah. ¿Me entiendes que no era porque estaba... Sí, oh, sí, sí, sí. las quitaron? Por, no sé por qué. Sí, ¿Las sí. quitaron? Bien. Sí. Y luego me ofrecieron ya cuando, bueno, me dijeron, bueno, vamos a ir a, pues a, a tu casa y tal. Me ofrecieron ponerle toda vez la ropa. Y me ofrecieron ponerla... ¿A su casa? ¿A les saca? Sí no podemos poner las camisetas y yo no las piso poner las camisetas porque están mojadas que ir a su casa a le SACA y le dijeron si se quería poner las camisetas no, si sí. dijo que no porque estaban mojadas no, porque el médico forense dice que ...que le quitaran la camiseta porque estaba mojada, porque puede concordar con lo que está diciendo con lo del río. Sí, sí. Por eso le preguntaron de la camiseta. ¿Y fueron a la SACA? Bueno, luego durante esto, en, en el calabozo este... ¿no? Sí. Pues ahí también pues había... En el calabozo pues, abajo pues, había uno o dos o tres pero bueno, no se turnavan dos y bueno, ese también pues, me pegaba todo. me hacía hacer flexiones me iba a bajar de abajo y luego pues, me pegaba el pues, camión eh, lo juro en el pecho, en las costillas pues todo y luego Bueno, eso, eso no a rato se iban, a rato venían. Y todos con el Y ya... Pues bueno, luego estuve con... Me llevaron a, a que me cupieran las, las huellas, a pilares y todo esto. Y con la otra ropa me quieren ponerme la, la ropa azul. No, entonces, no sí, sí, entonces tenía tenía su ropa. Todo el rato sin ba hori da tipo